Cuentos de hadas españoles Príncipe y mendigo Hace muchísimo tiempo, cuando el rey Enrique VIII reinaba en Inglaterra, tuvo lugar un extraño acontecimiento. Dos niños nacieron el mismo día a la misma hora. Uno nació en el palacio y, por tanto, era príncipe, mientras que el otro nació en una familia muy humilde Y por tanto era pobre La familia pobre vivía muy cerca del palacio Eso era una situación muy triste en esa época Mientras el príncipe Eduardo recibía la mejor comida y la mejor ropa El pobre que se llamaba Tom tenía que mendigar un bocado y vestía harapos Cuando crecieron estaba a punto de revelarse otra coincidencia ...el asombroso parecido entre los dos chicos. ¡Ah, Tom! ¡Eres un inútil! ¡Hoy no me has traído nada! Padre, no quiero mendigar. ¿Crees que nos gusta mendigar, tonto? Si no mendigas, ¿qué vamos a comer, eh? Y con esa actitud, deberías haber nacido en un palacio. ¿Por qué naciste en casa de un pobre? ¿Pero cómo puedo decidir dónde quiero nacer? ¡Ah! Oh, ¡Cállate ya, desgraciado! ¡Sal a traerme algo de dinero! Lo único bueno en la vida de Tom era el profesor Andrews que daba clase en un colegio cercano. Solía traer libros diferentes todas las semanas y animaba a Tom a leer. Los libros son los mejores amigos del hombre, Tom. Te guiarán ante cualquier situación. Sé que la vida es muy difícil para ti. No, no lo sabe. ¡Nadie lo sabe! Dígame, profesor, ¿por qué no nací en un palacio? No quiero ser pobre toda la vida. No es justo. ¿Quién dijo que tenías que ser pobre solo porque hayas nacido en una casa pobre? Pero eso no funciona así. El hijo de un pobre es pobre y el hijo de un rey es príncipe o princesa. Pero cuando crecemos podemos elegir ser otra persona. Es más, podemos elegir quién queremos ser. Contéstame, si solo te diera dos opciones, ser pobre o ser un hombre codicioso y deshonesto, ¿quién preferirías ser? Si la única opción es ser un hombre deshonesto, preferiría ser pobre y honesto. ¡Eso es! Lo ves, siempre se puede elegir No importa si has nacido en un palacio o en una pequeña cabaña Ser honesto y noble requiere valor, Tom Y yo sé que tú tienes ese valor Yo creo en ti Gracias Un buen día, Tom estaba buscando comida Tras caminar unos cuantos kilómetros, llegó a palacio Se sorprendió al ver aquella estructura tan alta y enorme delante de él Dio la vuelta y se aproximó a los arbustos para verla de cerca Vio al príncipe Eduardo entrando con sus juguetes ¡Ah! ¡Oh! ¡Debe de ser el príncipe! Ojalá pudiera vivir la vida de la realeza ¡Oye tú, Harapiento! ¿Cómo te atreves a entrar en este lugar, eh? Échalo fuera de palacio Cuando los soldados iban a coger a Tom para echarlo... ...apareció el príncipe Eduardo corriendo. ¿A qué viene este escándalo? Este niño estaba intentando entrar en palacio. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tom Canty. Disculpad, Alteza. No quería causar ningún daño. Solo estaba mirando vuestra ventana. Aunque llevaba ropa muy sucia... ...Tom hablaba con respeto. El príncipe sintió curiosidad por aquel niño... Lo llevó a sus aposentos y le ofreció comida y dulces Tom no podía creer que estaba en un auténtico palacio Eres muy afortunado, ojalá yo fuera también un príncipe ¿No te parece esto muy extraño, Tom? Nos parecemos muchísimo físicamente La misma nariz redonda, el pelo rizo, los ojos grandes Me había dado cuenta Pero hay una cosa muy importante, el lugar del que procedemos Lo que importa en este reino es si que llevas ropa cara y yo llevo harapos ¿No viste cómo me trataron tus guardias? No les importó lo que nos parecemos, no le importa a nadie Eso no me lo creo Un momento, ¿por qué no intercambiamos la ropa y los ponemos a prueba? Será divertido uh, No estoy seguro Vamos, Tom... Ahora somos amigos Y lo hicieron Tommy y Eduardo se sorprendieron cuando se miraron al espejo ¡Oh! ¡Somos iguales! ¡Ah! ¡Pero es un sueño! Ahora volvamos a intercambiarnos la ropa ¿A qué viene tanta prisa? ¡Probaré con mis guardias! Saldré vestido de esta habitación como un pobre Y tú te quedarás aquí fingiendo ser el príncipe Eduardo Pero... Easy Tranquilo, Tom Todo saldrá bien Ahora me voy De camino a la salida El príncipe cogió algo de su caja Y lo escondió en su ropa sucia Después se acercó a la puerta principal del palacio Los guardias ni se fijaron en él Tom tenía razón Solo se fijan en mi ropa No me han reconocido Eduardo salió por la entrada y se giró para volver a entrar, pero los guardias lo detuvieron. ¡Oye! ¡Se acabó! ¡No permitiremos que vuelvas a ver a nuestro príncipe! ¡Largo! ¡Tranquilo! ¡Soy el príncipe Eduardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo soy el rey! ¿Qué? ¡Claro que no! Por mucho que les imploró, no convenció a los guardias que echaron al príncipe fuera. ¡Oh! ¡Oh, caramba! Esto no será nada fácil ¿A dónde voy ahora? El príncipe se alejó del palacio Y desgraciadamente se encontró con el padre de Tom ¡Ah! Oh, inútil! ¿Dónde te habías metido? ¡Tengo hambre! ¡Ve a buscar algo de comida! Nadie le había hablado así a Eduardo Asustado y confuso, se fue a buscar comida Cuando caminaba por la calle, al príncipe Eduardo le sorprendió lo que veía. «La gente de mi reino es muy pobre. ¡Esto es increíble! Tiramos comida todos los días en palacio, y aquí no tiene comida ni una familia de dos miembros». Mientras tanto... Tom intentaba por todos los medios convencer a todo el mundo de que él no era el príncipe Eduardo Pero nadie quería escuchar, todo el mundo estaba confuso ¿Está todo bien? Parece que le pasa algo No sé, le he preguntado por el sello de Inglaterra y me contestó que no sabe nada Él es el príncipe, es su deber mantener el sello a salvo ¿Cómo puede desconocer eso? Perdóneme, pero ¿no podría haberlo olvidado? También ha olvidado que es el príncipe Eduardo y no ese Tom, el pobre Oh, señor, eso sería terrible La salud del rey empeora cada día más y su hijo pierde la memoria Que el señor se apiade de este reino Tom quería que Eduardo regresara pronto al palacio Pero al mismo tiempo se daba cuenta de que tendría que cuidar del reino Hasta el regreso del verdadero príncipe Al fin y al cabo el príncipe Eduardo era su amigo y no le dejaría solo Tom era listo e inteligente Cumplía con sus obligaciones enérgicamente y aprendía rápidamente Poco a poco todos en palacio empezaron a confiar en él y amar a su príncipe Era un niño muy instruido El conocimiento adquirido en los libros que le había proporcionado el profesor Andrew lo empleaba muy bien. Su sabiduría era muy apreciada. Era humilde y generoso con todos. Todo iba bien, hasta que un día ocurrió una desgracia. El rey Enrique VIII murió. El palacio lloraba la muerte de su rey. Ah, siento mucho vuestra pérdida, pero... Ha llegado la hora de coronaros rey ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué viene tanta prisa? La gente de este reino os necesita, príncipe Y ya habéis aprendido lo suficiente Debe hacerse, prepararé todo para la ceremonia de coronación A Tom le gustaba el palacio Pero sabía perfectamente que esa vida no le correspondía No quería ser coronado rey Envió a sus hombres a las calles a buscar al príncipe Eduardo Pero como los guardias no sabían qué niño pobre tenían que buscar Siempre regresaban sin noticias Tom estaba muy preocupado por el príncipe Y todas las noches pedía de todo corazón que regresara el príncipe Eduardo Que se encontraba en una situación complicada Una vez caminando por las calles Eduardo fue capturado por dos delincuentes que le obligaron a robar Aunque Eduardo no robó, fue enviado a la cárcel Ese día lo llevaban a los tribunales Eduardo estaba preparado para lo peor Pero inesperadamente... Su señoría, ha habido un error Mis guardias atraparon a este niño pensando que era un ladrón Pero no ha robado nada Le pido que lo libere, su señoría hmm. Eduardo fue liberado Le dio las gracias al hombre misericordioso y le hizo una pequeña petición. «Tengo que llevar un mensaje muy importante a Palacio. Al príncipe Eduardo lo coronan mañana. ¿Podría llevarme a Palacio inmediatamente?» El hombre no creyó a Eduardo, pero como quería asistir a la ceremonia de coronación, aceptó acompañar a Eduardo. Al día siguiente, dentro del palacio, todo el mundo se había reunido para vitorear al nuevo rey <coughs> Es un día histórico para todos nosotros Hoy coronamos a nuestro nuevo rey, el rey Eduardo ¡Viva el rey Eduardo! Todos estaban muy contentos Y cuando la corona estaba a punto de ser colocada sobre la cabeza de Tom. ¡No! ¡Esperad! ¡Yo soy el auténtico príncipe Eduardo! ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Mira tu ropa! ¡Guardias, arrestadlo! ¡No! ¡Soltadme! ¡Guardias, alto! Está diciendo la verdad, Lord Sendion. Él es el príncipe Eduardo y yo soy Tom Canty. Intenté decíroslo. Pero no me creísteis... ¿Cómo es posible? Si todavía no nos creéis, mirad ¿Nadie ha echado de menos el gran sello de Inglaterra? Me lo llevé cuando abandoné el palacio El príncipe Eduardo y Tom contaron toda la historia Todo el mundo quedó asombrado al oír Que el auténtico príncipe había estado vagando por las calles Mis disculpas, príncipe He intentado cuidar el reino Por favor, ocupad vuestro legítimo lugar como rey Tom, tú eres un verdadero amigo Te has hecho cargo de mis obligaciones diligentemente en mi ausencia Estoy impresionado con tu honestidad Podrías haber mentido y haber usurpado mi trono Alteza, seré hijo de un pobre Pero no quiero ser un hombre deshonesto Me siento muy honrado por haberte conocido, Tom ¿Aceptarías ser mi consejero personal? Este reino necesita de tu sabiduría Estaría muy agradecido, Alteza Nada más ser coronado rey de Inglaterra El auténtico príncipe realizó grandes cambios en las normas y reglamentos de su reino Haber visto a los pobres le había conmovido profundamente Fue un rey misericordioso El reino siguió el ejemplo de Tom Canty y su honestidad El rey Eduardo y Tom Canty fueron grandes amigos toda la vida Fin.